Karina Olivera, Karina desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escuchamos, Karina. Hola, te digo, Jorge, uh, oyendo tus consejos, tratamos de resguardarnos con, el con José Martín Walde. sí, no, cabecita, Perdón, no perdón, dale, dale, que dale, sale dale. de cabecita. Con José sí. Martín Walde estamos refugiados para que el viento nos permita tener un diálogo prolijo. Los escucho, los escucho muy bien, los escucho muy bien. Ah, bueno, bueno, me alegro, me alegro. O sea que fue bueno, una, un acierto en mi sugerencia. Sí, sí, sí, vale. ha sido un acierto, como bien, siempre. Bien, bien, Decías, eh, tantas noticias buenas para Maldonado esta mañana, Jorge, de, dentro de las que fuiste enumerando, una justamente de la Copa Sudamericana, que ha tenido a José Martín desde anoche eh, a, a full, y tratando de no responder las llamadas, hasta que todo no estuviera bien verificado. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Qué, ¿En qué momento pudiste ver la noticia? Bueno, eh, ahora. <risa> <risa> la, pero las no, llamadas están desde anoche. Sí, llamadas tenemos desde anoche, tenemos en realidad también mensajes, llamadas, y quiero pedir disculpas también a medios locales y también de, de, de la capital que, que me estuvieron llamando, recién estábamos escuchando a Guisán y me, hoy me mandó mensaje temprano, pero en realidad tú con pilas de reuniones también planificadas, no que ya con agenda de, de, de hace semanas pero también en la realidad que nosotros no podemos anunciar cosas sin que esté el, el, el OK definitivo, sin que lo anuncie en este caso como es el, de, el presidente con Mebol. entonces hasta esa confirmación por tema de respeto por tema también de seriedad del tema eh, y otra cosa que por lo menos en el caso mío o en el caso de la intendencia, que yo hablo por la intendencia también hasta que no estuviese el, la confirmación final por parte de ellos eh, si bien anoche ya Veníamos avanzando con muchas llamadas, ya estaba el ok de alguna manera definitivo, pero bueno, necesitábamos que, que ellos lo confirmaran eh, también o no lo hicieran público porque correspondía. Evidentemente que ustedes como medios siempre eh, tienen, tienen espías por todos lados y aparecen las noticias, pero, pero bueno, no la Habla verdad. Habla de que Jorge. De todos, de no. todos en general. Todos en general, porque es así, está buena, es parte de ustedes, parte del laburo que, que es válido y... y y es admirable también cómo hacen, porque no sé cómo hacen, porque cuando hay, hay cosas que a veces se manejan muy cercanamente, igual ustedes están ahí con el olfato, tienen, tienen olfato. Pues. Pero la verdad que sí, muy contentos en, con la noticia. Es un día, creo, de celebración, un día que nos llena de responsabilidades también, porque no, no, eh, es un evento muy importante que creo que, que cuando nosotros empezamos a armar o arreglar el estadio, hacer las mejoras que les hicimos, Con el intendente, con, con, con la AUF, eh, era pensando y soñando en estas cosas. Bueno, hoy, de alguna manera, creo que, que, que la llevamos a, a una realidad y está bueno. Está bueno y que se tome en cuenta Maldonado, que se salga eh, también del interior, que, que un departamento como el nuestro, que creo que tiene todas las condiciones para poder albergar un evento de esta, de esta magnitud. Eh, y acá hablo no solamente lo que hace lo público y lo que hace la Intendencia, en este caso, sino también los privados, porque acá juegan papeles los hoteles, juegan papeles los restaurantes, juegan papeles el transporte, eh, todo el privado que hace el esfuerzo también, nos permite que el departamento tenga las condiciones adecuadas para poder ser eh, José Martín, una vez que se enteran justamente de esta noticia tan importante para nosotros, para el departamento y también para el campus, ¿qué, ¿qué es lo que se pensó en el trabajo que hay que realizar? ¿Qué es lo más urgente o cuál es la necesidad? Y supongo que previamente ya si, si, si esto surge es porque había charlas previas y saber si contamos con todo lo que se necesita. Sí, a ver, eh, la gente con Mevuel no vive a un lugar desconocido. Ah, La, la, la realidad de esto que la, la, la, la gente de, de, de Conmebol no viene a un lugar desconocido viene a, a un estadio donde ya se han jugado Copas Libertadores, o se han jugado sudamericanos donde en el 2018 organizamos un mundial femenino o sea que estas condiciones de alguna manera ya, eh, ya las conocen ya se conocen el estadio, no, no, no, no a un lugar nuevo y ya han habido también las recorridas previas han habido algunas visitas también de gente de Conmebol, de AUF permanente Hace un poco tuve la inspección anual que, que te hace eh, AUF. Entonces ya saben las condiciones que tiene, ya saben la cantidad de cabinas, ya saben cómo está los vestuarios, ya saben cómo está la cancha. Eh, bueno, ahora la semana que viene tenemos una alegación importante con Mebol durante toda la semana. Que bueno, que ahí vamos a estar también afinando detalles. Ahí, de acuerdo a esa inspección también que vienen, eh, parte de lo, lo que va a estar organizando la sudamericana, que viene gente con Mebol y de AUF. ¿Está? Eh, ahí de alguna manera capaz que nos dan algún, algún punteo de cosas que se pueden llegar a necesitar o hacer y bueno a partir de ahí también encararemos el trabajo que tengamos que hacer José Martín te escucha Jorge Sí, José Martín, eh, da la impresión como que de alguna forma eh, esto ha sido un proceso y que sin duda que sí. está, está, estábamos eh, siendo observados mucho más de lo que suponíamos de repente, ¿verdad? Porque, Algunos, este, otros sabíamos. Eh, bueno, bueno, bien, no, no, no. pero a lo que me refiero, eh, de repente también ser la sede de la, la sudamericana capaz que, que todavía no estaba en los planes, por lo menos en el proceso teniendo en cuenta que hace poco tiempo relativamente que se mejoró la iluminación hace dos meses o tres que se puso el nuevo tablero electrónico es decir, eh, da la impresión ahora yo reflexiono así como que la comedora estaba esperando que se llenaran los requisitos como para darnos una sorpresa de este tipo no, sí también depende a ver Jorge, ahí la realidad también depende de los resultados los cuadros que van avanzando eh, eh Todo, todo tiene que ver en esto. Pero también yo creo que ellos han visto por parte de la, de, de la Intendencia eh, que nosotros queremos, seguimos avanzando, nosotros sin tener la confirmación de esto de alguna manera. Ya estamos arreglando las cabinas eh, de transmisión, las estamos equipando, eh, estamos haciendo mejor en el estadio, te diría que prácticamente todos los días pensando siempre en esto, en decir condiciones, mejorar las condiciones de laburo de, de los periodistas, de los jugadores, de la gente que de alguna de, de manera visita. El otro día estábamos haciendo eh, las pruebas también, ya para hidrolavar todo el, el, el estadio, y bueno, y tal, y son, son cosas que eh, también nosotros las venimos haciendo y venimos apostando también para que un día puedan llegar a pasar estas cosas. Y bueno, hoy se da, y se concreta qué sucedió. Bueno, Felicitaciones por la designación y a laburar, queda un mes de trabajo, así que hay que meter patita. tenemos que laburar todo en esto. Claro, estamos a las órdenes, estamos a las órdenes. Pero la verdad que sí, estamos muy contentos y bueno, ahora también hay una conformación acá, la verdad que cabe destacar también que, porque esto no es solamente uno, sino que lo fuimos trabajando con Miguel Abella, que cabe destacarlo también porque fue parte de esto. Bárbaro, bárbaro está todo coordinado está todo coordinado habla de Miguel Abella y pasa Miguel Abella por acá o sea está todo aquí es una cosa de lo que no, mal. no para mí que el cabecita lo nombró porque lo vio ahí <risa> soy evidente. soy, soy no, no, evidente, viste <risa> esto daba la vuelta no lo había visto Qué, qué bien porque justo me escuché y lo estaba nombrando <risa> Jorge, quedó sí. mucho. La verdad que quedó mucho. Gracias, José Martín, por esperar y por la paciencia también, porque a veces los tiempos de pronto no son los que, los que uno eh, hace un libreto, arma un libreto con tiempos se descoordina todo. Sí, no eh, te podrás imaginar a <risa> mí. Pero, pero no, y ahora yo tengo que suspender ya la agenda de la semana que viene con toda la movida de este y todo. Eh, tengo que estar a disposición, pero bueno, hay, hay que prenderle cartucho. A, a muy información, ya tengo datos y lo que ustedes pueden af afirmar ya hay hotelería reservada ya sí, sí, lo, lo dijimos, se lo dijimos hoy temprano, eh, se, se entonces temprano. la verdad eh, esto es, es lo que nosotros apostamos que la gente acá tenga laburo, que se genere ¿sabes lo que es para, para, para el hotelero, para lo que es el gastronómico eh, tener una semana porque la gente viene, normalmente no viene solamente por claro, ese partido, claro. entonces viene se queda, están eh, va a haber una movida general en el departamento, que eso genera ingresos, genera eh, aportes en meses que a veces son, son relativamente complicados. Bueno, también nos coincide que en octubre nosotros teníamos un montón de eventos, justo ese fin de semana, la verdad, no teníamos nada así grande. Bueno... Acá Bienvenido apareció. sea. Hoy temprano, Jorge, eh, comenzaba el programa hablando de cinco noticias muy buenas para el departamento del día de hoy. Una de ellas es esta, por supuesto, y también la llegada del camión de bomberos que estamos sí. todos a la expectativa. Así que mejor viernes imposible. Sí. Vamos a arreglar. Bueno, vamos, vamos a Saludos, Jorge. Pérez. Dale, Cerramos, Jorge, chau, nos encontramos el lunes. Eh, sí, sí, muchísimo. sí. Ya nos estamos despidiendo. Sí, sí, se nos sí, fue sí, la sí. mañana. Oh. Se nos fue la mañana. Se fue la mañana. Vierne, viernes movidito, rompar. mucho más movidito de lo pensado, ¿sí? Así es. <risa> bueno, <risa> Así es. a descansar hasta lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Frecuencia abierta.